Cuando se culmina, digamos, con el informe de autopsia, aparecen datos que son nuevos, que no los habíamos tenido en cuenta antes, o que no los conocíamos antes, que es esta hemorragia que aparece cerebral eh, en Gabriel, que es producto, digamos, de todo lo que fue este curso. Entonces, eso nos lleva a tener que reformular los cargos, agregar todo esto en la acusación informárselo, entonces por eso es que se tiene que cumplir este trámite for formal Esta, uh, el informe final de autopsia llegó hace más o menos 10 días, por eso es que reformulamos cargos, pedimos un plazo de un mes, que terminó siendo un poquito más hasta los últimos días de diciembre, y ya a partir de eso presentamos el control de acusación, como bien decías ...se extendió un poquito más de lo que de lo que queríamos... ...pero era importante... ...y fíjate Fer... ...qué importante fue esperar esa pericia... ...porque nos dio datos reveladores, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos datos importantes... ...que ha arrojado la autóxica? Eh, a ver, Gabriel... Eh, ...murió ahogado... ...tenía los pulmones con agua... ...pero... ...previo a, a eso... ...tuvo una hemorragia cerebral... ...una hemorragia que se llama suracnoida que se produce como consecuencia de los movimientos de aceleración y desaceleración, es decir, movimiento de la cabeza en función de las olas, para que se entienda, y además eso le producía golpes de la cabeza contra el tronco, el pirulo, que es eh, con lo que lo habían hecho ingresar. Entonces, eso nos generó eh, esa hemorragia traumática que produjo, que en ese momento seguramente se desvaneció y es cuando se ahoga y muere. Bien. Además de todas las impericias en medio del curso, también los excesos ¿no? de los, los abusos sometidos. De hecho hay un, un instructor que también se lo va a jugar por haberle pegado a un instructor y haberle cometido una lesión. Sí, sí, a uno de los cursantes. En realidad le, eh, cuando estaban haciendo cuerpo-tierra un, uno de esos ejer esos ejercicios es donde se aparentemente se, se cae, y le pega una patada y le generó una fractura de coxis. Eh, ese es uno de los hechos pero básicamente en los tres días se cometieron muchísimos abusos humillaciones y demás que son no son propias de, digamos de un curso que si bien es de formación y es un curso exigente esto fue un exceso y, un, y una eh, digamos una, un exceso completo un abuso fue eh, desproporcionado entonces por eso le estamos imputando también un abuso de autoridad eh, torres cuál esperan que sea la condena Nosotros vamos a ir por un homicidio culposo más eh, el abuso de autoridad y vamos a tratar de ir por la pena más alta dentro de lo que es esto. Uh -huh. eh, esa es la, la pretensión que tenemos, digamos, de la familia. Vamos a ir por pena efectiva, por supuesto. ¿Y ¿Qué implica? ¿Cuántos años? Y nosotros vamos a tratar de ir por una cantidad de 7 u 8 años, eh, lo más, más alto que podamos dentro de lo que es la, la calificación legal. Eh, pero sin duda que vamos a ir por una pena de prisión efectiva.